Estás escuchando Que Suene, sí, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Ven, yo te invito a nadar, ¿Estás escuchando? Alejado de la red. Que Suene. Sentir que puedo flotar. y buenas, buenas buenas cómo les va estamos comenzando una nueva edición de este programa que suene farco desde el foro argentino de radios comunitarias transmitiendo comienza una hora de música desde todo el país desde distintos lugares donde hay radios comunitarias como por ejemplo radio estación sur de la plata buenos aires desde donde les comunico acá cebaino saludando a mi compa mole de radio futura hola se cómo estás un placer encontrarte por acá en una nueva emisión Del que suene Un saludo a todos quienes están escuchando Desde cualquiera de sus radios comunitarias amigas De esta gran red de Farco Estamos comenzando un nuevo capítulo Y el equipo de este programa se sigue multiplicando Edición tras edición Recuerden seguirnos en Instagram Y dar seguir a cada una de las radios O los proyectos que hemos presentado Y que vamos a presentar en el día de hoy Por ejemplo, se meten a Instagram Que suene Farco Y allí nos encuentran Eh, y a quien seguramente si no siguen, tal vez conozcan, escuchen desde algún tiempo, porque tienen una larga carrera, es lo que suena de fondo, la renga para dar también pie a esta edición. Ya empieza a sonar música desde distintos lugares. Comenzamos entonces esta edición desde Córdoba, Río Tercero. Radio Mestiza Rock nos comparte la banda hipnótica y yo ver verás piensa con 15 años de trayectoria en la música y una proyección nacional el dúo pop rock indie melódico hipnótica prepara el lanzamiento de su séptimo disco de estudio con una producción sumamente destacada. ¿Dónde a parar Nahuel Barbero y Hernán Ortiz son músicos nativos de la ciudad de Río Tercero, aunque ya hace un tiempo largo viven en la ciudad de Córdoba y uno de ellos ya instalado por cuestiones profesionales en Capital Federal. hipnótica es una propuesta de canciones bellas melodías amigables y letras reflexivas que fueron pioneros en el movimiento pop indie en la provincia de córdoba así dejé mi sol desparramado en tu piel y así solté mi luz y estoy perdiendo Ana Ortiz visitó los estudios de Mestiza Rock y allí nos contó que se han dado el gusto para este disco de armar una especie de Dream Team de músicos para la grabación que tiene un año y medio de trabajo entre la composición, los arreglos y la producción. O sea, hasta el disco anterior mixto fue todo full nosotros dos y obviamente siempre con gente colaborando, o sea, nuestras bandas que nos han apoyado siempre, digo, y managers que eran amigos que se copaban en, en, en acomodarnos un poco el quilombo pero nosotros muy atrás de todo y ahora desde el año pasado estamos con, con un equipo bastante grande lo cual nos permitió esto de, de decir bueno nos podemos poner ponerse un disco como como dios manda digamos como nunca pudimos que siempre era como el horario del estudio que era más barato tampoco ningún delirio digo pero sí el, el hecho de poder abocarnos a decir eh, vamos a hacer un disco bien entonces eh, le, le dimos el tiempo a las canciones, tuvimos como un año y medio componiendo uh -huh. y yendo y viniendo y tal, y hasta que llegó el momento digo, y, y pudimos ir a un estudio como como corresponde o sea o más, inclusive de un estudio a, a todo culo eh... ...con los músicos que nosotros quisimos... Yo sé si viene un gran disco... Una ...el mejor hasta ahora sin duda... ...sin duda... ...los músicos que tocan son nuestro... ...como nuestro... ...nuestra paja de alguna forma... ...es re difícil también... eso ...estar tanto tiempo como en la cueva... ...de alguna manera... ...es medio suicida para con la carrera... ...viste como que... <risa> ...hoy en día... ...por lo menos si estás haciendo algo... ...que todavía no puedo mostrar... Tener que tener algo para mostrar en el mientras tanto eh, pero a la vez digo nosotros venimos de, de, de otra generación digo de dio las redes fueron apareciendo con nosotros ya laburando de alguna manera y nada es como que tratamos de tener un balance ahí viste o sea no nos sale la de, la de full influencer y y estar ahí como el mango en esa también entendemos que no podemos tener una carrera y y, y vender a entrada y, y que la, más gente escuche nuestra música si no tenemos presencia en las redes sociales o sea, también somos conscientes de eso entonces estamos ahí como en un péndulo entre entre esas dos entre esos dos mundos digamos uh -huh. pero eso y y también eso te genera mucha ansiedad pero a la vez estuvo muy bien esta vez poder tener el disco entero mucho tiempo terminadísimo ya final mucho tiempo antes de empezar a mostrarlo uh -huh. porque eso fue pensado así en realidad pusieron el equipo que es muy grande digamos son muchas personas dijeron bueno esta fecha y era medio delirante y nosotros como somos unos loquitos de, y estábamos muy enfocados en el laburo y tal llegamos y El disco ya está grabado, los videos de todas las canciones ya están editados, pero verá a la luz en octubre, aunque ya se conocen tres simples que están disponibles en todas las plataformas digitales e incluyen una producción audiovisual. El último lanzamiento se dio hace horas. La canción se llama Otra Vez es lo Nuevo de Hipnótica. Ya lo sé, lo entendí, a vos no te pasa igual. de sesión por sonar de la mejor manera posible y un equipo de producción montado en capital el dúo intentará en este nuevo disco hacer pie donde atiende Dios para amplificar su llegada eh, hay algo real de que ya no es necesario con internet, con todas las, las redes sociales y las posibilidades de uno con un celular por ahí gestionarse eh, su idea, que se yo uno puede tener un estudio en su casa, grabarse subir a Spotify, todo desde el lugar del mundo o del país en el que esté. De todas maneras, hay algo que pasa en Capital todavía, yo siento, que sigue siendo como, para entrar en cierta agenda nacional, si se quiere, eh, tiene que pasar allá, ¿viste? No sé, nosotros no nos ha pasado, no, tenemos como 15 años de carrera ya y hemos ido a tocar un montón y es como, vos podés hacer... Eh, por decirte, un quality en Córdoba, un estudio teatro sold out, lo que sea, y todo bien, pero digo, como no no se entera todo el mundo. En cambio vos haces un niceto lleno en Buenos Aires, uh -huh. y eso tiene como una especie de rebote, eh, inclusive en nuestro lugar natal, digo, viste como que tiene otro peso hacerlo allá, de alguna manera, y... Nada, por eso también nosotros hemos viajado tanto y le hemos dado tanta bola en, en estar presente también en la escena de capital porque todavía hay algo de eso de que hay que hacerla allá también. Sí. Seguro que hay proyectos de pibe que desde su computadora pueden saltar al afuera incluso de Argentina, ¿viste uh -huh. qué pasa también? Pero el camino más normal para mí todavía implica ese paso. Hernán Ortiz nos relató además algunos detalles de la producción de este nuevo disco justamente de este disco vamos a escuchar desprogramado una canción que tiene meses de vida hicimos eh, como una especie de peli de todo el disco <coughs> pero eh, filmamos o sea un visual ser un vídeo eh, por canción y es como que tuvimos esta idea de hacer un casting digamos que eh, en el cual hay como consignas diferentes por canción hay algunas que son más más, más potentes más solemne si se quiere y hay otras que son divertidas y tal y bueno eso tiene todo un recorrido que después cuando saca el disco completo lo van a poder ver así hey, ahora que lo pienso mejor creo que perdí la razón hay algo adentro que se rompió no pude evitarlo soy mismo que tenía el control Pero me encuentro en otra versión que desprogramado Amor Estoy perdiendo un poco la cabeza Y me da miedo no tener certezas Es lo peor ¿Cuándo pasó? Ey, te estoy hablando desde un rincón Hace días no veo el sol Cayé en un loop interminable Y aunque trato no puedo salir Quiero dar Consejos que no puedo aplicar Por más que no me deje ayudar Quédate a mi lado Amor músico Hernán Ortiz en su visita a Mestiza Rock eh, presentando lo que va a ser el próximo disco de Hipnótica. Para cerrar el informe vamos a escuchar una canción que tiene unos años, se llama Ciudad y tiene la colaboración de Chiara Paravicini en la voz. Te fuiste alejando una más, no puedo parar No quiero esta ciudad si no estás vos ¿Dónde hemos a parar? que va por dentro i sé que no le Tercero, para el que suene de Farco, producción, edición y aquí en La Voz, Alexis Sorda. Estás escuchando que suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Estás escuchando Aire Comunitario, estás descubriendo música junto al que suene Farco este programa que continúa. Pasábamos por Río Tercero, Córdoba, y ahora nos vamos para Mina Clavero, Tras la Sierra, donde FM Achala 98.9 Radio Comunitaria nos trae a Lucio Pérez. Estamos en FM Achala 98.9, en Mina Clavero, Tras la Sierra, y nos encontramos con Lucio Pérez de Verti, del dúo Transmutando. No nos olvidemos de agradecer eh, al Foro Argentino de Radios Comunitarias y de este programa que se llama Que Suene. Bueno, Lucio, contanos, contanos de qué va, de qué va el proyecto. Bueno, este en principio yo soy uno de los dos integrantes del conjunto que pasamos a nombrar Dúo Transmutando. Eh, en este momento estoy yo solo porque mi compañera vive un poquito más lejos y en esta ocasión para la entrevista quedamos acordamos que yo me acercaría para para hacer la entrevista y como tenemos un poco de, de material grabado, vamos a utilizar ese material para que conozcan un poco de nuestra música. Eh, mi compañera se llama Débora Barberis y vive en Las Rosas, son vale, más de 30 kilómetros de distancia de acá, entonces <ríe> por eso yo estoy acá. Bueno, pero igual se juntan regularmente, el ensayan y... Sí, sí, sí, nosotros tenemos ensayos regulares, ya tocamos hace un tiempito Pero bueno, en esta ocasión por la entrevista me arrimé yo y bueno este vamos a, Van a escuchar un poquito del, del material que tenemos grabado Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Eh, como primera canción pensábamos pasar una zamba Eh, tradicional una samba de El Cuchi Leguizamón, Gustavo Cuchi Leguizamón, uno de nuestros grandes compositores referentes del folclore argentino, eh, que se llama Samba del Laurel. Les ciors un Estamos de vuelta con Lucio de Dúo Transmutando. ¿Y ¿Qué, qué estamos escuchando de fondo? Contanos, Lucio. Bueno, recién sonó La zamba de Laurel y ahora estamos escuchando El gatito de las penas, eh, un gato de composición de Raúl Carnota, otro de nuestros grandes grandes referentes del folclore argentino también. Por ahora el Dúo Transmutando se está basando en, en estilo folclórico argentino, pero también tenemos preparados algunos tangos. Alguna ahorita alguna ocasión participamos en un evento en el que era más Eh, para toda la familia Y no solo folclórico para bailar Porque hemos participado en peñas bien bailables Pero hemos tocado algunos temas de rock nacional De los noventas, actuales Así que un poco El dúo busca también romper ciertas fronteras Y, y, y no dejarse limitar por, por un género, por un estilo específico ¿Y están tocando ahora en vivo? ¿Están habiendo fechas? Eh, siempre tocamos Con Débora estamos Desde enero del de año pasado 2023 en, en una ocasión nos, nos Bueno, ella me había escuchado en vivo con otro conjunto consigo mi teléfono Nos encontramos y empezamos a ensayar Y durante el año pasado estuvimos ensayando A la distancia Porque nosotros estamos acá en Mina Clavero Provincia de Córdoba Pero ella es oriunda de Santa Fe y por cuestiones de la vida tuvo que irse de vuelta para allá y venía una semana al mes desde, no me acuerdo, de abril, mayo del año pasado hasta diciembre en esa rutina y entonces cuando venía esa semana metíamos un ensayo y de esa manera mantuvimos el repertorio que habíamos armado cuando estuvimos en el verano así que con ese repertorio tocamos todo el verano pasado que acá en esta zona muy turística siempre aprovechamos para tocar y actualmente el invierno Para los que conocen acá en Tras la Sierra, esta zona del de, de Valle de Tras la Sierra de Córdoba, eh, el frío siempre hace que, que el movimiento sea menor, que se que se aplaque un poco eh, el tema de las presentaciones y demás, así que por lo pronto... Por ejemplo, es bueno demás, que... Pero es, es, es bueno para ponerse a componer, igual digo o a, graba, a grabar. Aprovechamos justamente para siempre desarrollar repertorio y mantener lo que ya tenemos, que eso es importante. Eh... Y sí, siempre tenemos un ensayito, a veces cada 15 días, a veces un, cada 3 semanas Pero ensayamos y preparamos temas nuevos y estamos en contacto siempre ¿Y dónde podemos escucharlo? El dúo tiene como material para, para conocer lo que hacemos un, un demito de cinco temas que grabamos de manera amateur, por decirlo así Para tener algo de difusión en un, una plataforma que se llama SoundCloud Eh, y bueno ponen sound, en SoundCloud en Google va a salir SoundCloud entran y nos buscan como dúo transmutando y después tenemos un canal de YouTube donde también tenemos algunas varias filmaciones de, de conciertos en vivo y algún algo del material que grabado con, con una mezcla de imágenes y fotos nuestras Bueno Lucio, y ahora decime qué, qué, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pensaba escuchar, ya que hicimos zamba y escuchamos un gatito, vamos a escuchar una chacarera, chacarera del expediente también de Gustavo cuchi y Zamón, eh, al principio elegimos muchos temas de, de, del Cuchile después dijimos, busquemos otros <ríe> busquemos otros compositores, así que bueno en este caso, chacarera Chacarera del expediente <música> Cuatro meses nos cita pa' interrogarlo como es pobre y tartamudo, ninguno quiere el Bueno, Lucy, contanos un poco sobre el, el tema que vamos a escuchar. Bueno, Chacarera el expediente para el que sabe un poquito de la historia de, de Gustavo, voy a hacer simplemente mención de pequeños detalles para no extendernos eh, Cuchile y Zamón estudiaba bobasía eh, y cuando más o menos estaba terminando la carrera se dio cuenta que no era lo que quería, no era lo que le gustaba empezó a notar cosas desagradables en el, en el ambiente y como <risa> algo así como una especie de protesta o declaración compuso La Chacarera del Expediente, que habla sobre situaciones que vive un personaje, en ese relato, digamos, en el que la justicia no funciona como él espera y todo se da vuelta. Y esto estamos hablando ya tiene más de, de como 30 años o más, esa composición, y sigue pareciendo actual. Así que un poco La, la Chacarera del Expediente viene a relatar un poco eso. Esa composición, digamos ese arreglo, el dúo Transmutando buscó también poner un poco de impronta personal Ahí yo en la guitarra este hago mucho de lo que es eh, técnica de, de, de arpegio saliendo un poco del acompañamiento tradicional de folklore es más casi en ningún momento rasgueo en el arreglo de esa, solamente rasgueo los finales, en las estribillos finales, pero en el transcurso hay mucho de lo que llamamos, en el rock se le llama riffs o eh, ritmos bien folclóricos, con esencia folclórica, pero con juegos que, que trabajan la esencia rítmica de la chacarera, pero sin ir al acompañamiento clásico tradicional y sin por eso dejar de ser una chacarera 100% bailable, que es un poco lo, busca, lo que buscamos como como estilo personal del dúo, este no atarnos a, a una cuestión puramente peñera o festivalera, este pero no perder tampoco una esencia popular como para que alguien al escucharnos no le despierte esta necesidad de pararse y, jun y juntarse con su pareja a bailar los temas que tocamos. Así que un poco la búsqueda es, en la mayoría de las de los temas que elegimos y los arreglos como los arreglamos nosotros en el dúo, buscan justamente eso, ser totalmente bailables en la mayoría de los temas que elegimos y tener un estilo salido un poco del, del, del, del formato tradicional o el uso de la mayoría de los músicos que tocan en peñas. Y demás. Transmutando, transmutando completamente. Sí, sí, el nombre surge más por una cuestión personal más que del estilo. Sí este más que nada porque ambos tanto de ahora como yo a lo largo de nuestras vidas hemos ido convirtiéndonos y reconvirtiéndonos y encontrando distintas maneras distintas formas y entonces el estilo del conjunto tiene un poco que ver con lo que uno aprende a lo largo de la vida transmutar cambiar y mutar y transformarse y evolucionar y la música es el motor la hermoso para que suceda. Sí, sí, sí, eso viene con nosotros de, desde la infancia, en, en ambos casos. Bueno, obviamente quiero agradecer muchísimo, y Débora que no está presente, pero agradece con conmigo la posibilidad que nos que nos brinda el programa Que Suene, de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todos tantos artistas independientes que estamos en estos pequeños pueblitos de distintas partes de, del país y nos permite difundir nuestro arte, que es lo que amamos. Así que siempre agradecemos estas posibilidades que nos brindan las radios y que hay que mantener eh, vigente muchísimos muchísimos años más. Bueno, Lucio, y eh, bueno, un placer haberte tenido acá. Decime con qué con qué nos, nos deleitas con, con este último tema. Bueno, nos despedimos con una última zambita que siempre me gusta el Areilwa Dudos. Que, que quedó en, en el estribillo. Vamos a hacer la pomeña como último tema y bueno, vuelvo a agradecer esta oportunidad. 98.9 Radio Achala El sonido de las ideas Estás escuchando que suene Una hora de música federal Compartida por las radios de Farco Desde diversos puntos de todo el país Y llegando al final de este capítulo Nos vamos para Rosario Santa Fe Donde Radio Aire Libre Nos presenta a la banda Los Otros Buenas amigas y amigos De nuevo Milhouse desde Rosario De Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 Volvemos de nuevo a ...en esta nueva emisión de Que Suene... ...para poder presentar a una banda... ...de aquí de la ciudad... ...que se llama Los Otros... ...esta banda nació con integrantes de otra banda... ...que ya había pasado por la escena del rock local... ...Los Otros está formada por... ...Damián Díaz, Quique Ciancio, Matías López... ...Ramiro Caire y Alan Jones... ...esta banda se formó en plena pandemia... Además, tienen una forma muy particular de sus ensayos y de generar sus composiciones. Por ejemplo, la distancia no impide que puedan ensayar y gracias a la tecnología pueden conectarse por algunas plataformas y así darle forma a lo que aman, que es la música. En 2023 graban su primer disco, llamado El Fango del Buen Mediocre, disco que contiene 11 canciones. Y recientemente esta banda se ...grabó su segundo disco... ...llamado La Falacia del Barquero... ...material que contiene... ...siete canciones... ...nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Matías López... ...parte de los otros... ...una de las cosas que nos compartió fue... ...por un lado... ...¿quiénes son los otros?... ...y por otro... ...¿cómo arrancó esta banda... ...que llega de esta manera... ...a que suene? Bien, los otros... ...sos vos... ...soy yo... ...la persona que pasa por caminando... ...eh nosotros es la gente, la gente común no sé si la gente de bien eh, ah, está bueno ser esa diferencia está que bien. lo entienda <risas> quien quiera eh, las letras basan de eso básicamente de lo que nos cuesta de lo que logramos de nuestras fragilidades de nuestra potencia eh, cosas muy comunes eh, denuncias esos somos los otros Eh, ...me parece que no hay mucho más, es cuando te levantás a la mañana a pelearla y, y a través de la historia, digamos, porque sucede lo mismo. lo son Los otros, a ver, eh, creo que es, arrancó siempre, no hay un, un tiempo, a lo mejor eh, se puede decir en la pandemia, a través de, la man de manera virtual... Eh, encontrando, teniendo la necesidad de seguir generando música, seguir encontrándonos eh, bueno, uno en cada pueblo y esto de la, la ventaja de lo virtual no nos pudo juntar y, y empezó con una idea, con un saludo, con estar más cerca eh, entre nosotros y bueno, empezamos con el primer dis eh, disco que es El fango del buen mediocre y ahora presentando La falacia del barquero Y escuchábamos a los otros con el tema El Viento del Molino, de su primer disco, El Fango del Buen Mediocre, del año 2023. Si bien esta banda editó su primer disco el año pasado, este año vuelven con un segundo material de siete canciones, llamada La Falacia del Barquero. Y una de las cosas que le preguntábamos a Matías era cómo los encuentra como banda este nuevo disco que acaban de presentar aquí en la ciudad. Y esto nos decía no encuentra trabajando, mira, una anécdota así de puertas adentro. Eh, nosotros, bueno, Marquitos de Princio es eh nos masterizó el, el este segundo el primer y segundo disco. Gran ingeniero de sonido, Marquitos. Eh, nos llega el material y nos llegó a lo mejor un lunes y el martes estábamos proponiendo canciones nuevas. O sea, es una banda que ...por suerte hay mucha producción... ...entonces ya se van guardando... ...se van escuchando... ...se van viendo en qué tonalidad... ...en qué tempo... ...se está laburando... ...con respecto al recital nos encuentra... ...nos encuentra muy bien... ...nos encuentra muy muy juntos... ...muy unidos... Eh, ...que eso también hace a la banda... ...no solamente acordes... ...o, o una distorsión... ...o, un, o un, un golpe de bata... ...nos encuentra aprendiendo aprendiendo cuándo decir no, aprendiendo cuándo decir, a cuándo tiene que crecer, a cuándo hay que callar. Eh, nos encuentra más grandes eh, y sonando de puta madre. Y con muchas ganas de tocar. Tocamos con amigos, entonces viene muy lindo, muy bueno. Venimos bien. Y escuchamos a los otros con el tema La Belleza del Final del disco La Falacia del Barquero, editado este 2024. Bueno, amigas y amigos, y así pasaba porque suene la banda Los Otros de aquí de la ciudad de Rosario. Soy Milhouse de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ha pasado una hora de música aproximadamente, está pasando, estamos llegando al final de esta edición que como le decimos séptima temporada, siete años al aire que suene Farco este programa. Pueden encontrar en Instagram que suene Farco a las distintas ediciones con sus proyectos etiquetados y sus radios, sino también en las páginas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ...que seguramente ya conocen... ...y si no conocen, les recordamos siempre... ...métanse, no solo está esta cuestión musical... ...que les traemos en este rato... ...sino todos los informes... Eh, ...diarios, semanales... ...el Expreso Farco... ...los informativos, que dos veces al día... ...también van compartiendo... ...lo que ocurre en el país... ...y ocurre también música... ...así que por eso estamos cumpliendo... ese ...esa faceta, desde este espacio... ...acá Cebalino, desde Radio Estación Sur... ...La Plata, Buenos Aires... Saludando a Damián Mole, también desde La Plata, Buenos Aires Pero Radio Futura, otra radio compañera en este espacio mole Y hasta aquí el que suene de esta semana Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Les saluda desde acá, desde Radio Futura, La Plata, Damián Mole Un placer haber compartido esta hora de música federal con todos ustedes Nos retiramos escuchando otro poco de La Renga Seguramente conozcan esta banda, tiene largas décadas de recorrido, discos, canciones conocida esta es la canción Alejado de la Red, que es parte del disco que lleva el mismo nombre, con eso nos vamos, un abrazo grande Seba nos encontramos la próxima semana, chau hasta la próxima ¿Qué Es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Ceba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damien Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.